la comunicación comunitaria como todos los días de entre semana. Ahora le vamos a agradecer a David Gudiño, que es el director de Argentina No es Blanca, por colaborar con este espacio y con su voz vamos a eh, conocer un poquito más cuáles son las energías que viajan y bien van y vienen y se mueven justamente muchas veces detrás de alguna bandera, debajo de alguna bandera, Eh, o para mejorar de alguna manera también alguna parte de nuestra sociedad. David seguro nos va a, a ayudar a entender un poco del racismo que nos atraviesa. Buenas tardes, David. Juan Pablo Bartolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. David, ¿qué es esto de querer andar consiguiendo muchos me gusta en el TikTok? ¿De ¿Esto esto es propio de un director cinematográfico? <risa> Sí, no bueno estamos queriendo clasificar a este la final de un, de un festival de canes eh, o sea para para que nos el jurado nos vea y bueno y poder entrar este a, ahí a, a la final y que el, el, el jurado nos elija para para que nos pasen en canes digamos estamos concursando con el cortometraje argentino es blanca muy bien muy bien el tema es que hay hay que pelearla porque por eh, entran eh, hasta 200 eh, cortos sí, sí hasta 200 cortometrajes entran sí eh, pero no no entran a carnees solo solo a los 200 lo van a, lo va a ver el jurado pero no entran este no entran eh, todos no, no entran No, no, van solo van tres acá. ¿no? Muy bien, sí. muy bien, ahí está. El, el tema es eh, la apetencia por la fama, David, ¿qué, ¿qué es lo que lo empuja a usted a hablar en, eh, a través del lenguaje cinematográfico? Y además, eh, David, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata Argentina no es blanca? Argentina no es blanca eh, es eh, la reivindicación de quienes somos marrones en Argentina, eh, generalmente... Eh, en Argentina se vende una imagen de que Argentina es blanca, de lo, que los cuerpos son blancos, o las personas que aparecen en la tele, este, en los medios de comunicación, en, en las películas, generalmente son personas blancas, y entonces a mí me pasa en TikTok que muchas personas, eh, por medio un insulto, tratando de insultarme, me dicen que soy de otro lado, que me, que me, que me vaya a otro lado entonces este bueno esto es reivindicar decir no bueno, en argentina hay hay cuerpos marrones somos muchos y este y, y bueno y, y, y por eso decimos que argentina no es blanca eh, David te animás o no a decir que argentina es racista? Te digo porque ya lo, lo tenemos elaborado acá, hemos estado hablando en otros en otras entrevistas con otras personas que nos han ayudado a apuntalar esta idea. Yo lo, me lo tomo con tranquilidad porque medio que lo había sospechado desde hace rato, David. Sí, cuando pensás en preguntas como, bueno, ¿qué color tiene eh, la pobreza en Argentina? ¿Qué color habitan en las cárteles en Argentina? Sí. Eh, de qué color es la justicia, para quién existe justicia, quiénes pudieron hacer verdaderamente el aislamiento que se pedía durante la pandemia, quiénes tenían acceso al teléfono, internet. Eh, entonces, bueno, ahí te das cuenta realmente lo que sufre el pueblo marrón, quiénes somos marrones en los barrios populares. este Pero bueno, eso es este, es muy profundo el, eh, el debate que queremos dar desde desde Identidad Marrón. Desde Identidad Marrón, que es un colectivo que, bueno, está buscando una visibilización y también una reivindicación porque, eh, en todo caso, lo, las personas marrones, si me permitís, David, Eh, tienen un aporte sumamente importante en nuestra cultura en el, en el día a día también son personas que se levantan a la mañana y se van a trabajar eh, hay que reconocer que hay una buena parte de ese colectivo David que tiene que ver no solo con la confección de prendas o la en los laburos este que que con los que nuestros pueblo diseño de cabeza, eh, los interpretan, sino también con, por ejemplo, la producción de alimentos saludables, con una buena parte de lo que es la cultura del cuidado y demás. ¿Cómo, ¿Cómo pensás que lo estás, van a ver eh, otras personas de piel marrona a tu laburo, David? Hola. Hola. Sí. Ah, sí, per, perdón, perdón, estoy acá eh, justo entrando a, a, a una reunión. Les agradezco muchísimo la, la, la comunicación este y, y, el, y, y el espacio. Bueno. Eh, Muchísimas muchísimas gracias por, por por el espacio para difundir el, el, el trabajo. Bueno, David, no te hagas problema y quedamos en eh, sintonía. ¿eh? En cualquier momento sí. volvemos a hablar contigo este para, para revisar un poquito más la temática de la discriminación y el racismo en Argentina. Gracias, David. Que tengas buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahí estaba David Gudiño. Se nos hizo un poco apretado porque, claro, justo... Justo justo iba entrando a una reunión el director de este cortometraje que se llama Argentina no es blanca y que está tratando de conseguir muchos me gusta en el TikTok para poder ser parte de la de la premiación de los de los sí, de los premios eh de los premios tan importantes como como son los del Festival de Cannes.